Estamos en comunicación con Fernando Urrutia, que es delegado del Plan Juntos, que integra la dirección del SUTIGA, del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Fernando, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Este, ¿Todo muy bien por acá? Bueno, eh, me imagino... Eh, bueno, muchas preguntas. Hace un rato estábamos justamente conversando acá entre nosotros en el programa todo lo que abarca el SUTIGA, ¿no? Estábamos este informándonos a través de la página oficial, ¿no? Y, y aprovechamos para preguntarte a vos la cantidad de trabajadores de, de sindicatos que abarca, ¿no? Sí, y si además este ámbitos eh, espacios digamos de trabajo que con, con muchísimas complejidades este, porque bueno eh, hay hay un factor que diría que es como un, un hilo eh, conductor que, que, que comprende a los trabajadores que es la, la precarización en eh, las condiciones que se viene trabajando que se trabaja son muchas eh, políticas sociales este, que se vienen implementando que, que aparecen y desaparecen y eso genera como condiciones de precarización importantes también. Diría que es como como una una constante, como algo un denominador común este que sucede en estas eh, instituciones y que bueno, la, y son aquellos trabajadores a los que representamos de alguna manera. Claro, que son de, de, de determinados eh, sectores, ¿no, Fernando? Sí, bueno, este tenemos trabajadores eh, digamos de eh, este, que tienen una relación de dependencia con organizaciones gremiales, este tenemos trabajadores que eh, tercerizados eh, de eh, programas de MIDES, programas de DINAU, eh, es decir, esos son los trabajadores que de alguna manera eh, aquellos que no están que no que no están en planta de alguna manera son a los que comprendemos. La organización por lo que veíamos comenzó a funcionar allá por el 1995. Sí, sí, sí, exacto, eh, este Y bueno y ha cambiado muchísimo el, el, el mapa sí. social y político claro. desde, desde ahí este, eh, digamos obviamente la, la, la, la emergencia social este la, la aparición de, de las políticas eh, sociales de, bueno de, de, de empiezan a, a, a surgir políticas públicas que intentan dar respuesta a las situaciones de, de emergencia social este bueno también hace que se la cantidad de trabajadores que eh, que empecemos a representar, bueno, sea mayor. Y es muy inestable, ¿no? Buen día. Muy inestable día. las fuentes laborales en torno a estos programas, por lo que uno ve. Exacto, sí, eso es, eso también es una, eh, digamos, diría que es como una marca registrada también. Claro. Este, eh, eh, sí, eh, la, las precarizaciones de los contratos este, también son... Eh, de alguna manera hacen mella en, en, en hasta, en, hasta la propia efectividad digamos de la herramienta sindical digo, porque es muy com muy complejo tenemos este eh, también una dispersión eh, este, una, una condición de dispersión que, que es natural, propia de, de las políticas públicas, eh, sociales que se implementan en los territorios, muchas de ellas este, y bueno, sí este, en, en ese medio ambiente de alguna manera este, intentamos bueno este militar y generar eh, condiciones más dignas de trabajo exactamente concretamente hoy en la llamada esto aprovechamos ya que estabas ahí para conversar de esto que te preguntaba marcelo hoy específicamente es por la situación que se está dando con trabajadores del plan juntos eh, contanos qué es eh, qué es lo que está sucediendo es el grupo 20 está bien esto Exacto. grupo 20 Exacto. El Grupo 20, que en este caso, bueno, comprende Industria y Comercio, este, digamos, eh, trabajadores del Plan Juntos, los hay también, que están eh, representados por el otro sindicato, que este, que es Zunca, este, tenemos obreros de la construcción que están representados por Zunca, y bueno, y los trabajadores y trabajadoras de Industria y Comercio que están representados por su tiga. Claro. Eh, y bueno, eh, es un tema, digamos, de larga data, es eh, esta situación que se viene dando ya desde hace tiempo en términos de precarización laboral ya hablando en concreto de lo que está sucediendo digamos a nivel de, de, de sut de, de industria de comercio de los trabajadores eh, bueno que desempeñan roles en, en el área social en el área de arquitectura digo en territorios territorios muy complejos por cierto este a, a, a trabajadores y trabajadoras que administrativos de lo que, que, este, que tienen funciones administrativas este Eh, bueno, las partes más De, de monitoreo de la gestión este, A nivel, bueno De contable, de depósitos Es decir, hay una, una, una cantidad De trabajadores y trabajadoras que, que representamos Y que diría que el, el denominador común ha sido ese La, la precarización laboral La superposición de tareas este, La dificultad A nivel de comunicación este, Eso ha sido como una constante a nivel institucional Que hemos sufrido y su, eh, la, Los trabajadores y trabajadoras ¿Hubo ahora, eh, son seguros de paro lo que están viviendo en el Plan Juntos? En este momento sí, tenemos este seguros de paro. Este, bueno, ahora eh, nos llevamos estas sorpresas en el medio de las licencias sí, claro, de la construcción. Este, exactamente, y, y a poco de... En, en un momento de transición, además, a poco de, de, de que, bueno, de que haya un cambio en la, en la gestión del Plan Juntos, un cambio de, en la gestión de... Este, de gobierno eh, este, se da hasta este, este tipo de decisión que la verdad que nos agarró muy de sorpresa eh, ni hablar de aquellos trabajadores que, que están sufriendo esta situación este, del envío del seguro de paro con todas las consecuencias que eso tiene a nivel familiar, a nivel Bien. de salud mental este, entonces bueno eh, sí, sí, sí este son unos eh, 17 trabajadores y trabajadoras eh no todos afiliados a, a Sutiga, pero que eh, igual eh, lo defienden. Fue un envío seguro, exacto, y eh, esto tiene caso de industria y comercio y bueno, eh, otros tantos, otros tantos a nivel de, de, de la construcción. Y, y en todo el país también, ¿no? Claro, claro. Estos trabajadores del plan juntos de Sutiga dependen del o sea, la referencia a nivel del ejecutivo es el, el Mides, Mides. No, no, no, es el no. Ministerio de Vivienda. El de vivi todo en plan en el Ministerio de Vivienda. Todo o sea, el justo, de vivienda. exactamente claro. es, un, es un plan que adquiere digamos la altura ministerial a partir de 2015. Claro, bueno, claro. como todos saben, este han creado por este por, por, por Pepe Mujito, su gobierno este que eh, tuvo digamos un, una, una gestión más eh, este vinculado a un fideicomiso que se creó para, para bueno para financiarlo y este a nivel de la gestión a nivel de presidencia que a partir de 2015 claro ésta adquiere esta estatura eh, ministerial digamos. sí sí sí. y por cuánto tiempo es que los mandan a seguro de paro bueno la, la definición fue por cuatro meses este esta fue la definición que se tomó eh, con la posibilidad de que bueno que obviamente eh, ese tipo, digamos, de, de seguro de paro implica que, cuando es por razones de servicio, de, ellos eh, lo que argumentan es que hay un bueno, que hay un poco trabajo digo que hay áreas de intervención subejecutadas su o que no se están ejecutando, que hay un problema aparentemente financiero bueno, han sido distintas las versiones, pero este eventualmente se los puede convocar en cualquier momento uh -huh. un poco la naturaleza de, de este tipo de seguro Ayer hubo reunión, ¿no? ayer eh, sí, mantuvimos un encuentro este tripartito este fue una convocatoria buena de, de urgencia que hicimos este, eh, para la tripartita ninatra este bueno y fue un poquito un poco más de lo mismo nosotros ya venimos este, transitando un conflicto eh, ya este, decididamente un conflicto frontal digamos este, ya de hace unos meses este por eh, una serie de de situaciones degorías de este, este el incumplimiento de convenios colectivos este, situaciones de violencia de género este acoso laboral y sindical es decir este ya veníamos transitando este conflicto y de alguna manera eso es como como bueno eh, la, la, la ot otra gota que rebasa una vez más el vaso ya no sé cómo claro, cómo claro. categorizar pero pero bueno sí Este, realmente nos, nos, nos llamó mucho la atención y nos, nos generó mucha sorpresa y mucha indignación, nada más. Sí, sí. Eh, Fernando, ¿y de esa reunión qué se puede sacar en limpio? ¿Qué, qué les dejó a ustedes? ¿Qué lectura hacen de todo eso? Bueno, eh, el limpio, este, desde el punto de vista de la información, nada. Que nosotros lo que estamos exigiéndole a la institución es información, información clara. es que Nosotros tenemos otra otra postura, otra tesis respecto a, a, a lo que ocasiona esta esta situación ellos este, hablan de en algún momento hablan del programa financiero este, hablan también de, de bueno de falta de déficit en las áreas de intervención y que eh, lo que nosotros decimos que hay un problema de gestión enorme sí. que cre creemos que hubo una fiesta este, así lo vamos sí. sí. claro. no solamente digamos a nivel del ministerio de vivienda a nivel del conjunto concreto este, y que esa fiesta de alguna manera financió Este bueno, eh, las, las aventuras de, de bueno, de, de esta gente de llamado el capítulo abierto que quienes gestionan es quien gestiona, eh, digamos en este momento el per juntos, este eh, y, y que y, y, y también de alguna manera que este sí. esa fiesta es la que es la que ha, la que ha eh, de alguna manera asegurado eh Eh, esto de la, de las categorías que ha sido una rebaja la más acelería en la rebaja de salarios este, eh, ingresando gente la fiesta es el ingreso de gente por la ventana como, como han ingresado en distintos en distintas áreas del del plan juntos en distintas áreas del Ministerio de Vivienda este gente que no no, no está a la talla porque además este es eso este Eh, en el interior del país en es... distintas áreas como en el depósito digamos en, en las, las áreas de arquitectura gente, eh, cargos nuevos que se han creado cargos cargos nuevos con, con, con importantes salarios este, eh, digamos eh, el clientelismo eso también ha sido parte de la fiesta este, bueno eh, la, la asignación de, de materiales este, para la construcción de vivienda Eh, digitado y en, en, en, un, en un carácter digamos li, diría de, de eh, clientel, también un carácter clientelar pero una tónica de, de punterismo en una cosa no sí, nueva claro. no, sí, sí, no sí. nueva de que los territorios se, eso se explica muchísimo esta gente esta gente no solo no ha sido la excepción sino que ha redoblado la apuesta en ese sentido sí. entonces este realmente digo, nosotros lo que creemos que la fiesta se le terminó empezaron a sacar cuentas y este y bueno Y, y, y obviamente como siempre pasan estas eh, situaciones para eh, el costo lo pagan lo los trabajadores y trabaja trabajadoress y, y luego de esa reunión de ayer de esas conclusiones que nos contás, digo que qué va a pasar de aquí en más en estos próximos días por ejemplo como cómo viene la situación ahora bueno nosotros este el 4 de, de febrero tenemos una, una próxima instancia hicimos una serie de propuestas hicimos, tenemos una nueva instancia en la inatra este una de las exigencias bueno es esto que les decía de tener información clara nosotros no realmente no, no, no aceptamos la, la explicación en explicación muy vaga además este, las explicaciones muy vagas que nos ha dado la institución los representantes de la institución porque además también ha tenido un, un, un, este, un formato de decisión muy muy este, unil, unilateral muy muy muy ejecutivista y través del coronel Rodi macías y, y bueno y y este y un séquito, este, oh. digamos de gente. ¿Un Entonces, coronel este, dijiste? Exacto, yo quien quien quien este está en la gestión, quien quien, quien, quien este dirige el plan Juntos, eh, quien ha dirigido el conjunto de que arrancó este nuevo gobierno, ha sido el coronel en este caso el coronel retirado Rodimacía. Yeah. Este bueno, eh, digamos al ingresado montón de, de ex militares este, y militantes este sí. esta presión política este claro. a, a distintas áreas del, del plan Juntos, eso ha sido parte de la fiesta. este En algunos casos, bueno, este, con, con ciertos sustentos desde el punto de vista técnico, este pero en otros casos claramente no, y, este, y eso es lo que decimos acerca de la fiesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, nosotros le decíamos a la audiencia explicando un poco, actualizando la información, porque nos da la impresión que no solo nosotros tenemos la información atrasada sobre lo que es el, este nivel de trabajo con este tipo de contratos de los trabajadores que ustedes agrupan, eh, tratando de, de incorporarlo a la agenda, ¿no? Porque si no, uno queda con la imagen de los grandes sindicatos de otra época. Exacto. Hoy hay sindicatos muy grandes como el de ustedes. Eh, y hay realidad. Nosotros buscándolo del plan juntos, terminamos enterándonos de que en Canelones hay problemas de atrasos salariales, eh, sí. acoso laboral en fraiventos. Eh, o Exacto. sea, cosas que no sabíamos que estaban sucediendo y queremos incorporarlo a, a, a nuestra agenda. Sí, este y además, eh, por ejemplo, el transjunto con respecto a esto de los acosos, este el transjunto eh, tiene como en su en su ley motiva de alguna manera en su, eh, este, en su a, en cuestión fundacional del trabajo, digamos, la política de género como una cosa muy importante y este íbamos tenido nula respuesta, nula respuesta desde el Ministerio de Vivienda, de la Comisión de Género respectiva, este nula respuesta de, de, de la institución del plan Junto en concreto este, de, con, con respecto a situaciones muy graves que se han dado esto de Frivento que, que comentaba que ¿Y, eh, es implica que no, acoso no... laboral y, y de género no tenemos ningún detalle de eso sabemos el bueno, título nada más eh, tuvimos una situación este muy grave eh, por parte de un, de un director de obra este, de Frivento un director afín políticamente a ellos que hasta fue candidato intendente por el partido que hace un tiempo un tipo Una persona que este, nada con cierto peso también político económico aparentemente no sé si tanto político pero sí. bueno económico entre evento con, con todo lo que implica este un, un lugar del interior este, con, este, esto de, la, de las cercanías no sí. este, y con unas situaciones de acoso laboral este, de acoso y violencia de género hacia dos compañeras este, donde la durante dos años empezó se desplegaron estas Estas situaciones este ahora en este último año eso se exacerbó de una manera se multiplicaron las situaciones eh, las compañeras recurren al sindicato y este ante la denuncia eh, nosotros presentamos la denuncia y la definición del, de, de la institución fue suspender a estas personas por tres días que sí. nosotros obviamente creímos eh, totalmente insuficiente eh, esta medida este ellos de alguna manera bueno eh, daban este, como le daba más importancia a la, a la efectividad que este, que había tenido él como trabajador que, que a estas situaciones de violencia que, que, que estaban sufriendo las compañeras y, y que además sufrían las vecinas porque también fue una violencia que desplegó hacia las vecinas nosotros trabajamos con eh, diría con más que con más que con vecinos con vecinas este, en en, los, en las áreas de intervención nuestras son en barrios con mucha complejidad este y, y bueno y con, con un montón digamos de, de este de exclusiones a todo nivel y bueno esta persona este, ha desplegado este, esa violencia de género, esa violencia hacia también hacia las vecinas. Mm. Este violencia que también ha sido desplegada por el propio coordinador general, este hacia hacia que trabajadores delegados de Todo en eh, Frai Eventos. Eh, fragmentos y en otras y en otras áreas de intervención este, la violencia desplegada por el coordinador general por ejemplo y, y por otras por, por otras este personas digamos este, vinculadas a él este ha sido en todo el país este, violencia eh, frontal y violencia no tan frontal violencia más sutil este, y realmente bueno es una situación que se viene dando desde hace ya un tiempo largo Claro, claro bueno eh, te agradecemos mucho por este tiempo y por tanta información y bueno la propuesta es a tener más la información de ustedes ¿no? de, de las situaciones que ustedes van viviendo gracias por esta vez no gracias a, gracias a ustedes y bueno y el desafío en realidad para lo que es este, eso mejorar esta herramienta que es tan importante es la única sí. diría que es una herramienta muy singular a nivel diría mundial si sí, de sí. una política de estado que, que apunte a, a digamos, a la inclusión socio-habitacional de, de, de las personas más vulneradas que tenemos en, en esta sociedad este, y que hoy por hoy están sufriendo no solamente la exclusión a nivel, digamos, de, de no acceder a una vivienda digna sino también este a la, a la exclusión propia de la violencia en los territorios que también sufren los trabajadores este, y que es una situación de larga data también que se ha... Eh, potenciado mucho más este en estos últimos años sin respuesta por parte, de no solamente del de Plan Junto sino por las otras institucionalidades que tienen que hacerse presente, que no, que no han estado eh, a, a partir del recorte de políticas públicas y a partir de que de una ineficiencia del Ministerio del Interior y de quienes se tienen que acercar Muy bien, gracias Fernando Urruti hasta la próxima Te pasé muy bien Chau. Chau.